Allipuncha, querida familia espiritual del planeta, en esta ocasión con una gran felicidad en estas tierras sagradas, en estas huacas del renacer en Galápagos. Como nuestros antepasados ya lo habían visitado y le habían dado el nombre de tierras de fuego, tierras de corazón con fuego, posiblemente por sus volcanes, por sus lavas y por todo lo mágico y sagrado que se encuentra en estos lugares. Pues para mí este momento que comparto como mensaje también es súper importante ya que las profecías hablan de una nueva tierra, de un nuevo tiempo, de un gran tiempo del cambio. Y para que este tiempo del cambio pueda darse de la forma armónica hay que activar, hay que alimentar las grandes huacas del planeta. Una de esas huacas son estas tierras de Galápagos. Por estar en el centro del planeta... Pasar por aquí la línea ecuatorial y conectarse con las otras partes de islas en el océano pacífico. En este océano que le decían Hatunhuamakóchamú. Y en la otra parte del sur son las islas de Pascua, las cuales representan la energía del vientre, de los sentimientos, de las emociones. Y en la línea hacia arriba, en la parte del norte, estamos con la energía en conexión las islas de Hawái que representan la energía de la mente, del pensamiento. Estas dos grandes energías del sentir y del pensar con la energía del planeta que hace esta forma de los polos y se juntan por el centro, aquí se conecta con las Islas de Galápagos y se expande. La profecía dice que se expanden hacia las nuevas tierras, hacia el renacer de un nuevo mundo. Ese nuevo mundo para nosotros es el mundo del y suyo el mundo de la tierra nueva, de la tierra del amor. Por esa razón, pues, eh, mi tarea espiritual es llegar a estas tierras y también aquí tratar la parte espiritual de nuestras ofrendas, de nuestros agradecimientos, activaciones, despertar estas huacas. Huacas son los centros de energías. Estos centros de energías son los que necesitamos hoy día en el mundo, en el planeta existe una gran cantidad de centros de energía entonces lo primero que hacemos es limpiar esa energía que tal vez está tapando en una huaca, luego de eso entramos en un diálogo con la naturaleza y posteriormente hacemos la ceremonia de activación del centro de energía ya cuando empieza a trabajar es como pulsar nuevamente el corazón fuerte eso a su vez hará que se expanda y continúe su trabajo como naturaleza de poder. Aquí estas islas nuevas en el planeta están presentando lo que el humano debería hoy día haber aprendido ya, en tantos miles de años. Debería haber aprendido esa vida sin el egoísmo, sin la parte negativa de la expresión, del comportamiento, del pensamiento, del expresar, más bien la parte amorosa del ser humano. Esos sentimientos nobles, esos pensamientos puros, deberían representar la actitud y la virtud humana. Aquí se puede ver lo que está diciendo nuestra Pachamama, nuestra Mamacocha, nuestra Sachamama, ¿Qué está diciéndonos a nosotros? ¿Cómo deberíamos ser nosotros para llegar a una nueva tierra, a un nuevo mundo, para un renacer? Deberíamos ser seres humanos amorosos. Deberíamos ser seres humanos con sentimientos sagrados, sentimientos que expresen un renacer en luz, un renacer en una espiritualidad profunda que sepa manifestar un mundo sagrado, de amor, que el camino hacia una nueva tierra siempre ha sido la Pachamama, el camino hacia un nuevo mundo, hacia una nueva era, siempre ha sido el templo de la naturaleza, ahí están los conocimientos, la primera universidad, la primer templo de conocimiento es la madre naturaleza, la Pachamama. Hayaya.